Black Label Society, bienvenidos ¿Qué os parece el cartel de la esquena? Gracias, cartel alucinante Lo mejor de los festivales es reencontrarte con toda la gente a la que has ido conociendo a lo largo de los años, estando de gira Así que contentos de estar aquí ¿Tocarás dos veces tú? ¿Hoy aquí? Sí, tocaré con Ossi también, así que hay ganas Oye, ¿cómo va el tour? ¿El tour? Va bien, siempre bien That's enough out of you. Nada, para ti suficiente, no digas nada más. Tenemos que deciros que tiene la voz fastidiada. Es el baterista. The concert tonight, it's Porque nosotros incluso nos hemos depilado las piernas. Ya lo ves. He's already shaved, getting ready for um It's going to be quite a shocking event. I think the crowd's really ready for this next stage of Black Label though. Será eléctrico también acústico como el último disco. Nuestras personalidades son eléctricas, ya lo vais a ver, lo comprobaréis. WWE Sports Entertainment. De la misma manera que dominemos la WWE, la lucha libre, igual de eléctricos somos en el escenario. Olviden mi disco acústico cuando empecé a snifar pegamento, pero ahora que no lo snifo sí me acuerdo. Yeah, el último disco, homenaje a el Zeppelin en el título y nunca hemos oído hablar bien, de ellos, nos han, han dicho que es una banda muy buena, que está viendo su camino. Venga, les echaremos una escucha. No, no, no, on, uh, on el like DVD, no, el DVD no lo hemos sacado. Ya aún no, pero será un DVD que grabaremos a finales de agosto en un teatro, el 28 o el 29. Grabaremos un poco para el DVD, pero también un poco para lo que será el álbum. ¿Y el nuevo álbum cuándo? Nuestro nuevo disco de de heavy saldrá a finales de 2013 o 2014. Quizás en 2014, dependerá de si alguno de nosotros eh, estamos en la cárcel, porque ya sabes que vivimos al límite. It varies you know stealing a box of chicken McNuggets or something like that no, something living on the edge <risa> <risa> somos malos batman <risa> <risa> McNuggets <risa> we're keeping it real as in real stupid i right, cuz let's, let's go for it. next question oh uh, well we got uh yeah habrá también un nuevo libro <risa> <risa> sí la segunda parte de bringing metal to the children, children. Yes, estoy seguro uh, de que llegará uh, lo único que tenemos que hacer that, es that seguir de gira there, para right? que este but, uh, tsunami sure road i mean all you got to do is just keep touring Y la esta avalancha cómica sigue teniendo lugar. Oh, yeah, what happened? ¿Están divertido el rock and roll? Sí, todo parte de que hacer música es algo genial. En el rock and roll tan solo tienes que mostrar lo que vales. Si quieres ser doctor o cualquier otra cosa, pues necesitas graduarte, pero aquí no, todo es mostrarlo. to our no qualifications. ¿Qué es lo que más odiáis de estar en un grupo de rock? This is very nice. Asac. Asac guay, lo digamos <laughs> lo que más. <laughs> que sepan los oyentes de la radio que estoy señalando <laughs> a Asac, sí. Pero esto es muy feo, chicos. We are. He threatened me life. Ah, oh, well, both. I mean, it's just uh, Es mejor tu banda, Sacc o o la de Ozzy Osbourne? Ambas. Es distinto, eh, por ejemplo, no sé el jefe y librarme de ellos. I can get away from these knuckleheads, you know what I mean? So, and it just you know. Eso lo disfruto. Pues yo prefiero el grupo de Ozzy. That's great we all like it. Definitivamente la banda de Ozzy es como decir cogerlo y llevarlo ya aquí. I just take him. No, plan. planes de futuro cuáles son los oh, más próximos pues en unas 8 semanas en Europa volveremos y haremos the DVD uh, uh, the unblack and when we get home we got rehearsals with that with the string section and everything like that and we're going to get ready this fire that thing up love everybody's JD Zack Nick Chad and all uh, of Black Label Society and we're all doing the hang and you're watching Bay FM stay strong keep bleeding black